Apera, cuando accederé en el siguiente día. Siete opositores al TAF serán juzgados el próximo jueves en Donostia por protestar ante el lendakari Urcullu. Convocadas concentraciones en Donostia y en Iruña. El próximo jueves, día 29 de enero, siete activistas anti-TAF serán juzgados a las 12 en el juzgado de Donostia a raíz del acto de protesta que se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre ante el lendakari Urcullu. ...dicha protesta tuvo lugar durante un acto... ...organizado por el gobierno vasco en el Cursal... ...bajo el lema... ...25 años de sostenibilidad... ...y que era presidido por el lendacario Urcullu... ...cuando éste tomó la palabra... ...siete miembros del movimiento de desobediencia al TAF Mugitu... ...accedieron al escenario portando carteles... ...con los lemas TAF insostenible y PNV hipócritas... ...mientras entonaban cánticos y lemas... ...contra esa macroinfraestructura... El servicio de seguridad del Lendakari desalojó a los activistas con gran celeridad y algunos de ellos de muy malas maneras, siendo después identificados. El próximo jueves estas siete personas serán procesadas en un juicio de faltas por desórdenes públicos incoado a raíz de la denuncia de la Archancha. A este respecto denunciamos el sinsentido de la denuncia de la Archancha y la criminalización de la oposición al TAF, puesto que la realización de actos de protesta similares, como fue el llevado a cabo el 8 de marzo de 2014, en el mismo escenario del Cursal, por cuatro mujeres en defensa de los derechos sexuales y reproductivos ante el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, no han sido objeto de ningún encausamiento. Mugitu convoca, por tanto, una concentración de denuncia del juicio y de apoyo a los imputados a las once y media ante el juzgado de Donostia, donde los procesados realizarán declaraciones a la prensa y se inaugurará una suntuosa estatua ecuestre del lendacario Urcullu, montado en este caso en un burro, con el epígrafe Urcullu, apéate del burro. A su vez, el grupo de jubilados Sasoya de Iruña también llevará a cabo el mismo jueves una concentración en la capital navarra, a la una del mediodía, en el Monumento de los Fueros, habida cuenta de que entre los procesados se encuentra un miembro de Sasoya. Por motivo de este juicio, Mugitu vuelve a denunciar, como hicieron los procesados en el Cursal, que el gobierno vasco se jacta de ser sostenible cuando sigue potenciando la infraestructura más destructiva del territorio de cuantas ha sufrido este pueblo. El TAF no solo afecta al medio natural, sino que es un sumidero de recursos, materiales, energéticos, económicos y una hipoteca futura para todas las personas. La sostenibilidad es una de las grandes mentiras de nuestro tiempo. Vivimos en la época del saqueo de los recursos, del pico del petróleo, del cambio climático y, por supuesto, de la imposición de infraestructuras destructoras e innecesarias, entre ellas el TAP. Sin embargo, es también la época en la que la idea de sostenibilidad ha pasado a formar parte del decorado ideológico con el que se publicitan marcas, productos y también, por qué no, políticos, hipocresía sostenible, manifestaba por ello la octavilla lanzada en el Cursal. Y la suciedad no es, como mal indicó Urcullo al retomar la palabra, aquella octavilla que recogió del suelo, sino que suciedad son el TAF y los proyectos destructivos. Suciedad es cómo usurparon el debate en torno al mismo. Suciedad es cómo despreciaron las consultas populares realizadas sobre el TAF. Suciedad es la opacidad que rodea el proyecto y suciedad es cómo se han repartido el pastel entre grandes constructoras y aquellos partidos políticos promotores del mismo. Por todo ello, esperamos vuestra participación en las concentraciones de Donostia e Iruña y os pedimos difundir este llamamiento en vuestro entorno. Muestra tu solidaridad el próximo jueves, día 29 de enero, a las once y media, ante el Juzgado de Donostia, y a la una del mediodía, en el Monumento de los Fueros de Iruña. Zaz Insostenible. PNV Hipócritas.